i what's going on oh. <laughs>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 Gracias, Father. Eh, espero que le hayan pasado muy bien en la licuadora y ahora empezamos la viela del olilloso Luis Olivares. Yo soy Juan Carlos herrero y bueno vamos a empezar nuestro programa. Hoy es jueves 14 de mayo del 2009 y hoy tenemos un programa especial es nuestro primer programa de dos horas y ¿por qué razón, mi Juan? Porque tenemos una entrevista con Luis el Chapulín Díaz. Buenísima, no se la pierdan. Pero primero vamos con una muy buena rolita. Esto es Yellow Led Better The Pearl Jam. Y ahorita regresamos No te despegues de la mejor frecuencia Somos VIP Radio de regreso aquí en la Vila de Loli, nuestro tercer programa muy emocionados, hubo muy buenas carreras el fin pasado eh, por todo el mundo, así que podemos empezar rapidito con la GP2 Series, que el mexicano Sergio Choco Pérez tuvo su debut en la categoría, el cual pues no fue un, un muy buen debut en, en cuanto a los resultados, pero pero pues bueno, yo estoy seguro que quiero bastante experiencia para, para la siguiente carrera que sea en Mónaco, tener un mejor, eh, unos mejores resultados. Eh, fueron dos carreras, la primera fue el, el sábado, De la cual arrancó che con la posición número 11 Tuvo unos problemitas en, en En Pits, luego una penalización Y esto lo relegó hasta la posición Número 14 y sin sumar puntos ¿Y por qué lo penalizaron? Pues? Creo que fue exceso, exceso de velocidad en, en Pits eh, No sé, como que Inclusive su parada en Pits como que se veía muy lento Y muy, no sé, comparado con los demás Como que no lo vi, no vi tan Tan bueno el equipo, pero pues bueno Este, aún así En la, en la segunda carrera, el pero Ganó la carrera, ¿no? Entonces, eh, Pues bueno, yo creo que el equipo no, no, no va a ser el problema. Eh, para la segunda carrera, de hecho, Checo eh, arranca igual en la posición, posición en la que terminó el, el sábado, que fue la 14. Eh, tratando de remontar, estando detrás de, de Nico Hulkenberg. Eh, por tratar de pasarlo, agarra eh, los pianos, se echa un trompo y pues ya ahí pierde toda posibilidad de, de sumar en la segunda en la segunda carrera del fin de semana. Mal, mal. ¿Y luego qué más hubo, mi Juanito? Pues, bueno, eh, nos vamos a a la Indy, eh, se llevaron a, cal, a cabo las calificaciones para las 500 millas de, de Indianapolis que Helio lo se lleva a la pole después de estar en toda la bronca de elevación de impuestos hace como un mes, eh, le, cambió, le cambió la vida y ahora está en la pole para las 500, ¿no? eh, la primera fila la, la compone Ryan Brisco en segundo lugar, Dario Franchitti en tercero y pues bueno, seguramente van a ser una, unas muy buenas 500 millas Muy bueno, muy bueno ¿Y dónde dónde va a salir Tony? Tony Canan sale en el, la posición número 6, segunda fila. Ese siempre ha sido mi gallo, no sé por qué, pero me cae bien. <risa> Los Tony son como tus gallos, ¿no? Sí, sí, también el Stuart. Y luego, bueno, la NASCAR, la, eh, la NASCAR que tuvimos un carrerón, ¿va? Sí, buenísima, la verdad, ¿eh? ¿eh? Pues Mark Martin se lleva su segunda carrera del año, el señor de 50 años, que la verdad me da, me da mucho gusto que, que está ahí peleando en la punta, ¿no? Y, y más que, que pues, esté dando ahí de... De toques con, con Joey Logano, no que tiene 18 entonces esto como que hace muy interesante la categoría fue un, un carrerón, otra vez muchas amarillas en la pista de Darlington, que es The Lady in Black que bueno, se llama así la dama de negro porque al empezar la carrera todas las bardas están muy bien pintaditas de color blanco con rojo y ya para la parte final de la carrera están totalmente negras ¿no? es una, una pista muy complicada Pero muy, muy complicada. De hecho, solo tiene una línea externa, que es donde caben con trabajos dos autos, ¿no? Exacto, y los que se bajan, seguro se van, se para, van para el muro, ¿no? Definitivo. Y bueno, sí, fue, es una carrera que siempre ha sido marcada mucho por la estrategia, ¿no, Juan? Así es, así es. De hecho, pues ahora el, el ganador, Mark Martin, eh, su, su jefe de equipo, Alan Gustafson, decide en la penúltima amarilla eh, no meter la pizza, de inclusive que se quedan él y Jimmy Johnson afuera y entran y bueno y eso les garantiza quedarse en la punta eh, los que sí entran son Tony Stewart Ryan Newman y, y Jeff Gordon que solamente cambian llantas derechas y, y salen hasta adelante del grupo de, de los que entraron a, a pit se viene la bandera verde eh, Mark Martin alcanza a aguantar a Jimmy Johnson todos sus embates para llevarse la victoria Tony Stewart queda en tercer lugar seguido de Ryan Newman y Jeff Gordon entonces pues hubo hubo cambios en, en el estado del campeonato ya que con ese resultado Bueno, Tony Stewart sube a la, a la, a la segunda posición, eh, Jeff Gordon se mantiene en primero, eh, Jimmy Johnson sube dos lugares para estar en cuarto lugar y Kurt Busch pierde uno para estar en tercero. El, el top 5 lo, lo rondea Danny Hamlin. ¿Y qué pasó con este con Kyle, que ya se había colado en el quinto? Pues Kyle se fue contra el muro, entonces acabó, acabó en la posición 34 y pues bueno, esto lo manda a la posición número 7 del campeonato, perdió dos lugares. ahora no, pues esto... Y es que es, es toda una pista esta de Darlington. ¿no? ¿Y qué más tuvimos de, de automovilismo, mi querido Juanito? Cerramos el, el fin de semana con, con la Fórmula 1 que Jenson Bottas lleva a su cuarta victoria del año. ¿Les falló el pronóstico a ti y a Chelo de la semana pasada, eh? Sí, eh, pues no, no cambió nada realmente. Otra vez en eh, Red Bull y, y Brown eh, haciendo el 1, 2, 3, 4. Eh, y el que dio la sorpresa fue Fernando Alonso, que se aprovechó de un error garrafal del equipo de Ferrari con la estrategia de Felipe Massa, ya que en la última parada... Bueno, en sus, dos, en sus dos paradas en Pitts eh, no no cargan suficiente gas en ambas y se ha obligado en última vuelta a soltarle para no quedarse sin, sin gasolina. Inclusive ya la vuelta de, de... Cuando acabó la carrera, la vuelta de regreso a Pitts ya ni la pudo dar, ¿no? De que se le acabó la, la gas. Entonces todo lo aprovecha Alonso y se cuela en el quinto lugar. Entonces, y, y pues bueno, el 1-2 de Brown, eh, no sé, como que Rubiño tenía cara de... Porque salieron ambos con la misma estrategia. A la mera hora eh, la cambian la de Jenson... Rubio se queda en la misma y, y pues bueno, Jenson, Jenson gana la carrera, ¿no? Entonces eh, como que la, la cara de, de, de Barrichello al final de la carrera de que, buta, como que otra vez segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, ¿no? Flashback con con Schumacher. Entonces, este, pero pues bueno, dominante, Jason Button, eh, el campeonato está el de líder con 41 puntos, le sigue Rubens con 27 y Vettel con 23. Pues muy bien y ahora me toca este presentarte, este fin de semana 17 de mayo se presenta la NASCAR México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y ahí va a estar corriendo acá nuestro buen comentarista piloto Juanito Herrero, ¿Ah, ¿así es no mi Juan? Vamos a estar por allá con mi queridísimo spotter Luis Olivares Y bueno vamos a aprovechar para hacer algunas grabaciones allá de algunos pilotos de un poquito de ambiente en vivo Eh, para hacer de este programa una cosa mucho, mucho mejor para todos ustedes Vientos. Pues bueno, vamos, vamos a una cancioncita eh, Y bueno, regresamos después del corte Para iniciar la entrevista con Luis, el Chapulín Díaz Les recomiendo, vayan al refri, saquen unas galletitas, saquen un refresquito Porque esta entrevista va a estar bastante larguita Esto es La Biela de Loli en RadioVIP.com No se vayan, regresamos después de esta rolita Juanito, escójale. Ok, a ver una buena rolita... Ya sé, vamos con la de Hire, the Creed. Ok, esto es la viola de Loli y regresamos a la entrevista con Luis el Chaponín Díaz. La mejor música solo por VIP.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 Bueno ya estamos de regreso Aquí en la vida del Loli Y llegó el momento de presentar A nuestro invitado especial Él es un piloto mexicano Hoy por hoy cuenta con 30 años de edad Está casado Acaba de ser papá hace un mes y medio De un lindo niño Y bueno Tiene una carrera automovilística que empieza desde los 10 años de edad en los go-karts y una larga historia por contarnos. Quiero darle una gran y cordial bienvenida a Luis el Chapulín Díaz. Chapu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi Olim, Mucho saludarte. Un saludo a todo el, el auditorio que nos escucha y pues contento de estar aquí con, con ustedes. Perfecto, mi chapu. Pues este, como te había platicado con la anterioridad de mi chapu, Pues nuestra tirada es saber bien tu historia, ¿no? que nos cuentes tu historia, de dónde sale el automovilismo en el Chapulín Díaz. Bueno mira, eh, yo desde que me acuerdo, mi pasión siempre fueron los coches, desde muy pequeño me acuerdo que, que, que ponía en fila todos mis carritos. Siempre tuve una atracción muy especial Somos por los coches, Radio. y en especial por las carreras, no sé si porque yo veía a los pilotos como con sus uniformes, parecían astronautas o superhéroes o no sé qué, que me dio una fijación eh, muy grande desde chavito, ¿no? Y eh, yo estudiaba, bueno, en, en el DF, el DF. Yo me acuerdo que, por ejemplo, siempre en, en el fútbol y en el tenis y todo eso, yo le echaba muchas ganas, pero desgraciadamente, por ejemplo, en el fútbol nunca me metían a la selección ni nada de eso porque yo, yo estaba muy muy chiquito y flaquito y la verdad me, me faltaba más eh, pues propulencia y todo eso para poder destacar, ¿no? Y a mí me daba mucho coraje porque yo le echaba muchas ganas. O sea, que ¿te gustaba más el fútbol que los carritos? No, no, no, no. lo que pasa es que no, nosotros no veníamos de una, una familia de dinero ni nada de eso. Y entonces, obviamente, pues para nosotros ir a una carrera o cosas de esas, este, inclusive, a ver, pues no, no era fácil, ¿no? Entonces, obviamente, de ese medio estábamos un poco alejados. Pero yo siempre me, me levantaba a ver las carreras de Fórmula 1. Te digo, así crecí cuando tengo 10 años, de repente, me acuerdo que no iba muy bien en la escuela, <risa> eh, nunca fui muy abusado para la escuela, y mi papá agarró y decidió, me dijo, Agarró y dijo ¿Sabes qué? Para motivar a mi chavo A Luis, te voy a comprar Un go-kart okay. Y eh, Agarró junto un dinerito Me pudo comprar un go-kart, me acuerdo que era un, un margay del año Del caldo este, Que se me caía todo o sea, Pero para mí Era lo máximo en el mundo no eh, Después de ese go-kart Me acuerdo que bueno Yo estaba en la categoría infantil Eh, te digo tenía 10 años y gracias a que te digo lo arreglamos bien eh, me fue bien en, en mi primer carrera eh, lo pudimos vender para podernos comprar algo algo más, más decente no y así así empezamos así fuimos creciendo ahí con, con la ayuda de mi, de mi papá que, que al principio me, me ayudaba a echar la talacha obviamente y, y, y me ayudaba con, pues, con con algo de apoyo te digo había veces que De gente inclusive nos, nos echaba la mano con llantas cosas así o cosas que no les servía pues las ocupábamos nosotros y te digo fui fui creciendo en esto agarré y te, desde que me subí a, la, a mi car haz de cuenta como si hubieran puesto metido una mano a un guante no me encantó este dije en esto sí la puedo hacer porque depende de mi pues de, de mi deseo de, de, de hacer las cosas sino no de de ciertas cosas, y, y, y pues así empezamos, eh, llegué a, a ganar seis campeonatos nacionales de go-kart, inclusive llegué a ir a Europa, y competir por allá, y pues crecer como piloto, ¿no? Oye, a ver, de, y de recuerdos así de en los go-karts, hablemos ahí en tu principio, ¿quién fue tu primer patrocinador? Obviamente que no fuera tu papá, ¿no? No, mira, eh, mi primer patrocinador eh, fue Guillermo Livera que tenía un, un equipo de carreras muy famoso en aquel entonces, que se llamaba Geo, Go, así de Guillermo Olivera, sus iniciales. Uh -huh. y me acuerdo que él me patrocinó con la marca White West, Westinghouse, de General Electric, que era, hacían elevadores y cosas así. Uh -huh. Él tenía un equipo de Fórmula 3, eh, donde estaba Carlos Guerrero, eh, Rod McClough, Derek Higgins, todos ellos. Él quería eh, apoyar a Chavos. Uh -huh. Y un día fue el cartón Modriz Cali Y justamente yo le estaba dando Y preguntó, y ¿quién es este chavito? Y le dije que chapulín y eso y me acuerdo que me dijo, venme a ver a mi oficina Yo tenía como 14 años uh -huh. Y pues gracias a Dios me apoyó Me acuerdo que me dio en aquel entonces tres mil dólares, que era muchísimo dinero Muchísimo dinero uh -huh. Y con eso te digo que me pude ir de, de, de, de México y, y todo eso, ¿no? Entonces... Así empecé y tuve la oportunidad de estar en Holanda, eh, en Bélgica, en Sudamérica, en TACAM. Y te digo, de aquel entonces, me acuerdo que yo era el único piloto patrocinado, eh, los demás chavos que tenían más apoyo de sus papás económico y obviamente mi papá, todo lo que me pudo dar mi papá, me lo dio, siempre. Eh, obviamente, había veces que no teníamos el, eh, pues, tanto como los demás, ¿no?, pero... Porque veníamos pues, obviamente de, de, de gente lana ¿no? Porque obviamente es un, un, un deporte caro Pero nosotros eh, nos las ingeniábamos para, para optimizar lo que teníamos Y te digo, por ejemplo, vendiendo equipo Nos eh, pues, comprábamos equipo nuevo y cosas así Yo daba clínicas de repente a gente Y sacaba el dinerito también para poder eh, eh, Pues tener más lana Y Pues así salir adelante ¿no? Porque por eso hay, hay gente que de repente nos dice no que, que, que es muy difícil que no no tengo lana pero la verdad es que nosotros tampoco teníamos eh, la gran cosa y la verdad es que lo supimos hacer bien no yo creo que nada más es, es es cuestión de tener ganas de hacer las cosas y lo logra uno no pues sí y buscándole no entonces te digo así así así, así empecé y la verdad es que Pues corrí de, de los 10 a los 17 años y fueron experiencias padrísimas, ¿no? Yo de hecho, me acuerdo que ni siquiera graduación tuve porque estaba entrenando y, y la verdad es que era mi pasión, me, me, me alejé quizá mucho de la escuela, de, de los amigos de la escuela, pero hice muchos amigos en, en, en los go-karts que, que hasta la fecha eh, mantengo la amistad y que por nada el mundo cambiaría, ¿no? Oye, Chapo, y cuéntame, ¿qué se siente a los 12, 13 años estar corriendo en serio en un gokart? O sea, velo con la mente de niño que tenías a esa edad. ¿Qué se siente estar con los, grandos, ah, con los grandes dándose ahí? Pues la verdad es que me da miedo, ¿eh? O sea, yo creo que el que te diga que no, no le da miedo y eso, eh, pues es mentira, ¿no? Yo me acuerdo en mi primer carrera, los nervios que sentía son los mismos nervios que siento ahorita en la América Alemán. Entonces eso eso no se quita eso este es, es, en cualquier proyecto en cualquier cosa nos da miedo todo pero a veces a base de la preparación y de y de y de, de repeticiones de entrenar de, de ganas eh, pues te, te te te acostumbras y finalmente cuando pasas esa barrera te das cuenta de que de que no pasa nada no pues buenísimo Pues Chapo, vamos a una pausita una pequeña pausa aquí en la vida de Loni Este, a una rolita así le decimos por acá y te, yo tengo la costumbre de nuestros invitados que escojan la, la canción que viene, entonces mi chapu tu canción favorita, preséntanosla por favor pues mira, ¿sabes cuál? me late la de Fix You de Coldplay perfecto, entonces bueno, vamos a la rolita y regresamos para empezar con la historia que ya de los autos Durísimo con el chapo. Esto es la Viela de Loli, estamos en radiovip.com. Regresamos en un segundo. La mejor música solo por VIP. When you, try your best, but you don't When you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in rivers and the tears come streaming down your face when you You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 Ya estamos de regreso aquí en la Viera del Loli para continuar nuestra entrevista con Luis El Chapurín Díaz. Vamos a empezar así con lo que es ya tu historia en, la, en el mundo automovilístico ¿no? Estabas hablando de que se asomó y te empezó a apoyar en los Go-Karts Team Go, pero también sabemos que en gran parte de todo el principio de tu carrera eh, este, te estuvo apoyando este equipo, ¿no, mi Chapu? Sí, la verdad es que les debo le, le mucho ahí a ellos. Cuando termino mi etapa de, de, de Go-Karts, Eh, la verdad es que me, me, me fue muy bien y, y los go-karts son una excelente escuela para todos los, los chavos que quieran empezar eh, se abre la oportunidad con el ingeniero Oliveras de, de ir a, a una categoría que se llamaba Fórmula Reynard que eran autos tipo fórmula con motor de, de golf, que era la categoría preestelar de la Fórmula 3 Internacional en aquel entonces ok, traen un motor que uno un 1.8 1.8 exactamente okay. y la, la verdad es que andaban muy bien Y, y era como que la categoría... De, ya tenían alerones, ya, ya era la categoría estelar de, de Fórmula 3. Me acuerdo que en ese entonces hizo el ingeniero el equipo y me dio la oportunidad a mí y a Guillermo Rojas, a Memo Rojas. Okay. Obviamente nosotros teníamos que conseguir algo más de, de patrocinio. Ese año lo, los coches los patrocinaba parcialmente Quaker State pero nosotros teníamos que conseguir patrocinio. Hicimos unos go-karts para, para él, para, para el ingeniero Oliveras, para su pista de, de Valle de Bravo, que es el dueño de la pista de Valle de Bravo. Uh -huh. Con eso le pude pagar pues el resto de, de esa temporada. no Y la verdad es que fue, fue un año muy difícil porque en, en parte tenía yo que demostrar y en parte eh, no podíamos chocar el coche porque no teníamos dinero para pagarlo. Sí, exacto, así pasa, ¿no? Generalmente cuando eres nuevo en esto es sí, entonces, cuidar los fierros. Fue un año durísimo porque, pues ¿sabes? Que si te, te chocaba o algo, pues a ver de dónde sacaba el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fue una, un año difícil, pero gracias a Dios gané tres carreras. Eh, te digo, yo era coequipero de Memo Rojas y decide el ingeniero Olivera subirme a Fórmula 3 de coequipero de de Regín. Esto es para 1997, ¿no? Exacto, para pero, 97. Eh, Ajá. En Reynard quedaste tercero en el campeonato, ¿no? Y Exacto. te llevaste el novato del año, ¿no? Tercero el campeonato, exactamente. Y, y la verdad es que fue, fue, fue un muy buen año, porque fue el que más carreras ganó. Desgraciadamente nos descalificaron en San Luis Potosí, tanto a Memo como a mí. Yo había quedado en primero y Memo en segundo. O sea, si no hubiera pasado Somos eso, VIP, eh, eh, hubiéramos ganado el campeonato. Pero, obviamente, lo importante es que el ingeniero sabía lo que yo podía hacer y, y pues gracias a Dios me, me dio la oportunidad de, de, de subirme a, a la Fórmula 3 con Derek, que era el campeón reinante, y bueno, Derek Higgins eh, digo, hizo pruebas en Fórmula 1, era un, un un irlandés con un carácter muy especial la verdad es que conmigo se portó muy bien, pero era una persona, sobre todo un piloto muy muy agresivo y la verdad es que le, le, le aprendí mucho, eh, ese año me acuerdo que entré en vez de Rod McClough Pero tengo entendido que eso también pasa eh, muchísimo entre piloto e ingeniero, ¿no, Chapo? Aquí en México. ...era el que, el que a Memo y a mí nos preparaba el coche... Uh -huh. ...Rogelio probó Fórmula 1, creo que el Brabam o algo así... ...y corría Fórmula Atlántico y Lenef en, en aquel entonces... ...y después de que se retiró el ingeniero Olivera se lo jaló a, okay. o sea, a Reynard, no a, ...a preparar coches, cosas así... Y ...me acuerdo muy chistoso porque la primera carrera que tuve con Rogelio... Eh, ...que fue en Monterrey, me acuerdo que nos bajamos del coche... Estábamos muy, muy verdes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo no sé hacer el punta-talón. Yo, yo nunca pude ir a una escuela de manejo y todo eso. Me acuerdo que Memo sí tuvo la oportunidad de ir a, a Jim Ross, o obón y me acuerdo que él sí le hacía el punta-talón. Yo nunca lo supe hacer. Entonces, muchos, muchos pilotos que te, que te pantalla no, que hay que hacer el punta-talón. Mangos, que yo en mi vida lo he hecho. Y pues, aunque me tronaba la caja tantito más que a los demás, pero yo nunca lo he hecho, ¿no? Bueno, total, me faltan muchas cosas técnicas, ¿no? Pero me acuerdo que en aquel entonces Rogelio nos pide a Memo y a mí que le hiciéramos un mapa, ¿no? De, de la pista. Okay. Generalmente en los mapas, eh, obviamente dibujas el trazo de la pista y eh, la cada curva la divides en sectores, ¿no? Eh, eh, que Se le llama mitad y salida, ¿no? Uh -huh. entonces agarré y yo le hice un, un mapa rojo y yo la no sabía de esto muy bien llega muy enojado conmigo no chapulín ya te dije que necesito más detalles y yo no que qué raro que pues, más quiere y pues yo total que se me, me se me ocurre yo en serio o sea lo hice esto en serio no para burlarme ni nada empecé a dibujar lavaderos los pits <risa> Sí, no, él quería saber, yo creo seguramente, dónde estaba el Apex. Él quería saber más detalles del coche, ¿no? <risa> total, cuando regresa, total casi me corre del... Pero bueno, este, esa es una anécdota que tengo de, de, de Fórmula Reina. Okay. Bueno, pero total, este, después de este de este año de Fórmula Reina me a Fórmula 3, también me fue muy bien ahí con Derek y, y, y bueno, gané el, el Novato del Año, ahí, ahí estaba con... Estaba justamente Correa Osvaldo Negri, que ahorita le está yendo muy bien en Granam uh -huh. Estaba Valdemar Coronas, un argentino. Estaba... Esa... Sí, que bueno, Valdemar Coronas anda corriendo en la TC ahorita, ¿no? Exacto. Si no me equivoco. Y vino a correr la NASCAR algunas carreras la temporada pasada, ¿no? Con Canels Exacto, ah, pues mira, con Valdemar Coronas en aquel entonces pues, corrí. Él, él estaba con el equipo Next Loop, eran unos lubricantes. Y los piques con Tingo, que, que eran de Guillermo Oliveras. Eran buenísimos, ¿no? Eran desde la época de Carlos Guerrero Que estaba con también con Geo antes de Derek Pues eran Eran legendarios, ¿no? Y entonces ahí traíamos un muy buen pique Ese año ganamos el campeonato por equipos Derek ganó el de pilotos Y yo el novato del año uh -huh. Entonces la verdad es que fue un muy muy buen año De ahí yo yo esperaba saltar a, a pues irme a Estados Unidos Y eso desgraciadamente No pude, me tuve que quedar en México Corrí la la, la Fórmula México Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Fórmula 3 y la Fórmula México, Chapo? Eh, la Fórmula 3 y la Fórmula México eh, la diferencia es que bueno, la Fórmula 3 eran eran coches Reynard, chasis Reynard eh, ingleses, motores Alfa Romeo italianos, y la Fórmula México era era un coche, era un Barber Dodge de los viejos, que los compró Michel Jordan y que en la categoría corríamos todas las carreras ...en el autódromo Hernando Rodríguez... ...corrimos... ...en sentido como lo conocemos ahorita... ...sentido inverso... ...con peraltada, sin peraltada... ...con foro, sin foro... ...no, no, no... ...de todas las formas posibles la corrimos... ...y corríamos... ¿Y con horquilla o, o ya la habían quitado en ese entonces? Eh... ...no, no, no... ...no, no, este... ...ya, ya sin horquilla... Okay. ...en ese entonces corríamos con los neones... Uh -huh. ...y... ...eh... ...me acuerdo que mi... Mi acérrimo rival fue ese año Carlos Contreras, eh, estuvo de coche, pero mío unas carreras Patrick Getters, Leonardo Cortina también estuvo de coche, pero mío, y la verdad es que fue un muy buen año, donde el, el coche quizá no era tan técnico como el Fórmula 3, pero era más físico, se cansaba uno más, era más pesado, entonces obviamente yo, yo, era, yo era muy flaco y, y esto me obligó a... ...a meterme más al, al gimnasio y, y entrenar más duro en la cuestión física... ...y eh, gracias a Dios gané el campeonato ese año... Fue, fue, ...fue un año muy padre... Eh, ...te digo yo me quedé en las ganas de irme de... ...de, de México pero me tenía que quedar... Eh, ...el ingeniero Lideras agarra y en ese entonces hizo su equipo de... ...de Indy Light... ...entonces parte del equipo de Geo se fue a... ...a Estados Unidos... ...yo me quedé en México... Eh, el ingeniero pensó que yo estaba muy chavito, en aquel entonces no se acostumbraba a darle la la oportunidad a a los drivers tan tan chavo entonces desgraciadamente no no no me fui yo a Estados Unidos, se fue Derek Hines y, y Jorge Goethe Entonces pues, yo me quedé ahí con, con bien, las ganas, yo creo que ahí, ahí quizá me eso si me hubiera ido, ido yo antes a Estados Unidos creo que me hubiera ido mucho mejor en En, pues ahorita no pero pero bueno total fue, fue algo que pasó y, y desgraciadamente pues pues el timing no me ayudó mucho pero pero bueno para para finales de ese año eh, Le seguí buscando pedirme Estados Unidos me volví a quedar en México y vino a México una categoría que se llamaba la Indy Light Panamericana que se le llamó Fórmula de las Américas no Fórmula de las Américas exactamente eran los Indy Light viejos otra vez pero con motores eh, b 10 Okay. que volaban, o sea esos coches se les hizo la adaptación y, y volaban, entonces corrimos aquí en México, no corrimos la temporada completa, pero yo gané dos mexicanos en ganar en esa categoría, otra vez corría con contra Negri y contra Valdemar, y de hecho creo que otra vez fue mi coche, pero Patrick Uh -huh. La verdad es que me, me, me fue muy bien ahí de, de, de ingeniero teníamos a Ramiro Fidalgo Que creo que es un super ingeniero Si sí, anda ahora en la NASCAR México él no Exactamente anda en la NASCAR México Con el equipo de Camel y, y te digo gracias a Dios gracias a los buenos resultados El ingeniero Oliveras decide darme la oportunidad A final de este año Y me voy a Estados Unidos a correr mi primer carrera En G-Life En Laguna Seca junto con Mario Domínguez Y Derek Higgins okay, Y eso fue en el, en el mismo año 99 O ya fue en el 2000 Fue en el 2000, okay. fue en el 2000. Pues... No, no perdón, fue en el 99, Todavía 99. no más corrí la última fecha del campeonato okay. Y bueno, pues ahí, ahí creo que quedé mejor que ellos dos, <risa> uh -huh. eh, no por mí propios, sino porque chocaron y, y bueno, yo quedé en décimo, entonces la verdad es que eh, fue un... Me acuerdo que esa carrera fue un shock para mí, darme cuenta del nivel de competitividad ...que había en Estados Unidos a diferencia de lo que hay en México... ...porque sí. en México me acuerdo que nos daban un chorro de tiempo... ...en la pista casi no había tráfico... Eh, ...etcétera, etcétera... No, ...hombre, allá llegamos, casi no había tiempo para practicar... ...desde que salías de pista te aventaban la lámina... Eh, un, manejo, ...un manejo mucho más agresivo... ...coches mucho más técnicos... Sí, claro. vamos a una cosa mi chapu eh, vamos a otro cortecito que se nos está viniendo el tiempecito encima ¿no? Hola. y este regresamos ahorita con el chapurín en la entrevista para entrar ya de lleno a lo que es el inicio de su carrera internacional en el automovilismo pues no se diga más, vamos a la siguiente rolita de Pearl Jam y esto es Even Flow, regresamos con Luis el chapurín Díaz aquí en la biela de Loli, esto es Radio VIP toco La mejor música, solo por VIP.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 Bueno, ya estamos de regreso aquí en la Viela de Loli, otra vez aquí en RadioVIP.com, para continuar con esta interesante entrevista con Luis El Chapulín Díaz. ver, mi chapo, Entonces, llegamos a, a tu internacionalización, ¿no? Como se dice bien. Entonces, tenemos que desde que empezaste tu carrera automovilística, ¿no? El equipo Team Geo. Exacto. Este, te, te apoyó en el ambiente automovilístico y estamos empezando el año 2000, cuando te dan tu primera oportunidad ahora sí en Indy Lights, ¿no? Así es, en Indie Lights, eh, ya por fin mi, mi gran oportunidad, eh, de hecho me voy a Estados Unidos a, a vivir eh, con Mario Domínguez, nos fuimos ahí a, a Indianápolis junto con el equipo, el, el equipo estaba basado en Indianápolis, de puros mexicanos, tanto mecánicos, ingenieros, nada más estaba Steve Miller, que ya básicamente parece entonces era más mexicano que el mole, y eh, te digo, me, me voy, no, no sabía yo hablar inglés, En aquel entonces, para todos los chavos que, que me ha tocado ir a, a algunas escuelas de, de chavitos a darles conferencias y eso, que dicen que en la escuela para qué sirven que las matemáticas, que el inglés y eso, pues para eso sirven. Me acuerdo que en la pretemporada de, del 2000 me fue muy muy bien, muy muy bien, andaba muy rápido. Eh, era un año donde Scott Dixon estaba, eh, de hecho fue, fue el año que fue campeón, pero en la temporada yo andaba durísimo durísimo, y me recuerdo que faltando una semana para el inicio de temporada en Long Beach a, agarro y en el óvalo de Milwaukee eh, entrenando ahí andábamos muy rápidos y de repente pierdo el coche y me pongo un guamazo en la curva uno, eh, entrando, me, me acuerdo que en aquel entonces los Indy Lights la, la velocidad media del Indie Lights en En la mitad de la curva era más alta que un Que un champ cart ¿Por qué? Porque el Indy Light tenía más downforce Y estaba más chiquito uh -huh. Entonces obviamente el champ cart tenía que, que Que bajarle más la velocidad Entonces yo choqué En la mitad de la curva O sea, más duro, choqué más duro Que los choques que, que haya visto la gente en, De los champ cart en, en aquellas épocas Entonces le puse un cate que de veras Me dolió hasta la sonrisa Este, me bajé muy asustado Porque nunca me había puesto un, un cata así en México Que fue un, fue un guamazo en seco muy muy duro Y desgraciadamente a partir de eso La siguiente semana obviamente nos tocó en Long Beach Para inicio de la temporada fue, fue muy difícil para los mecánicos armarme mi coche eh, Agarramos un coche viejo, el, co el coche... Que tenía que era un cochezazo que que se habían tardado mucho tiempo en armarlo pues desgraciadamente para hacerte el cuento corto eh, la verdad es que yo perdí mucha confianza en en, en mi manejo en, en todo esto y eh, no me fue bien esa temporada okay bueno eh, pero aparte digo era tu primera temporada en Indie Lights ¿no? ¿Y con quién, dinos nombres de con quién te tocó compartir esa primera temporada bueno estaba eh, estaba Scott Dixon estaba eh, Johnny Kane que había ganado la Fórmula 3 británica y venía como supuesto ídolo, o sea, pro, prodigio de Fórmula 1. estaba Jason Bright que, que ahorita corre en, en la en la B8 de Australia. Eh, me tocó correr con Casey Mears que ahorita está en NASCAR. me tocó correr con Townsend Bell que, que hizo unas carreras en en car también un chorro Felipe Yafoni, un brasileño que era bastante bueno eh, te digo, fue un año muy difícil para mí fue un año que, que obviamente tuve que aprender mucho a la, a la mala y este, me, me, to, me me costó me costó yo andaba muy bien en los circuitos muy muy bien en los circuitos pero en los óvalos sí me perdí no y la mitad de las carreras pues, desgraciadamente eran en óvalos ¿no? y finalmente cuando me logro recuperar de esto ...llega la última carrera... ...en Fontana... ...que era una pista muy muy rápida... ...y sin querer con... El, ...fíjate en la última vuelta... ...de la última curva... ...de la última carrera... ...ese año... ...Felipe Yafone no me ve... ...y en Fontana me volteo como a... ...no sé, íbamos como a 310... ...me volteo... ...el coche se levantó no sé cuántos metros en el aire... Eh, ...caigo de cabeza... ...yo pensé que me iba contra las tribunas... ...caigo de cabeza... Cuando estoy de cabeza llega Mario y se impacta en donde estaba el roll bar y se parte mi coche en dos y fíjate pasé la meta de hecho adelante de Mario <risa> entonces este pero pero imagínate para terminar ese año caótico eh, pues tuvo un, un choque super espectacular de hecho la revista Autosport que ahí la tengo saca una foto es es un es un choque que denomina de los cien más duros del, de la historia Y no te pasó nada, Chapo. No me pasó nada, la verdad no me dolió tanto como el de Milwaukee, pero fue un choque súper es, espectacular. Aparte no sé qué tiene Mario, que tiene una suerte para rematar a alguien que anda chocado. Ah, pues exactamente, entonces este me, me, me acuerdo que, que de hecho eh, esa carrera estaba estaban unos patrocinadores y que le, le apostó, bueno de hecho... Eh, apostaron ahí que quién ganaba si Mario y yo y de hecho yo gané no no unos tacos creo que, que apostaron entonces te digo fue, fue un año muy difícil para mí eh, pero debido a que a que había yo andado bien en los circuitos un un cuate que se llamaba José Luis Caparros andaba buscando a un piloto que que pudiera irse a Europa para para correr con Prost uh -huh. Entonces yo me acuerdo que después de esa temporada yo estaba... Te lo juro que yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy a cara otra cosa. Este, me fue muy mal, yo estaba muy... Tenía mucha ilusión eh, de, mi, de mi incursión a Estados Unidos. Pero este cuarto agarra y me llama y me dice, Chapulín, que necesito pues, verte, ¿qué te parece si te damos una, una oportunidad en Europa?» Yo toda mi vida, mi, mi sueño fue irme a Europa, obviamente. Y era difícil irse a Estados Unidos... Europa era imposible, ¿no? Porque los patrocinadores les valía un comino... Sí, pero, eh, promocionarse en Europa, ¿no? Exacto, no, nadie te ve en Europa, ¿no? Pero pues obviamente yo sabía que la mejor escuela era Europa, porque yo mi carrera de la hice algunas carreras en Europa, y yo dije, la competitividad y lo duro que se daba en Europa, pues era lo que me, me iba a hacer buen piloto a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, agarré y me acuerdo que fue, fue un primero de diciembre, que me habló que, que fue el día de mi cumpleaños, y agarró y me dice, oye, pues vente a, a Europa y la fregada Yo no tenía dinero para irme, cuando corría yo Indy Lights me pagaban la instancia y todo, pero pero no, no, no teníamos sueldo ni nada de eso. eso esa, esa pregunta importante quería yo hacer, es, es y es una es parte de la historia de los pilotos aquí en México, ¿no? Eh, desgraciadamente hasta que no llegas a ser un ícono en el automovilismo, generalmente o tú pagas por correr... O ya salir rayado, es que no te cueste, ¿no, Chapu? Sí, sí, digo, sí, ahorita, ahorita, de hecho, en México creo que hay algunos pilotos por ahí que deben estar pagados, ¿no? Pero, te digo, en mi caso, pues sí la sufrí a llenar, ¿no? O, o, ok, sí me daban un buen coche y todo eso, ¿no? Pero, pero te digo, yo me acuerdo que había gente que, que llegaba y me, me daba para mi boleto de avión a cambio de una una calcomanía en mi casa cosas así y era gente que que le gusta que lo hacía porque le gustaban los coches no porque iba a recibir algo de promoción a cambio no entonces esa vez que que me habla este José Luis Caparrós pues, té para mi, mi mi boleto de avión eh, de, de hecho me lo me lo regalaron entre un tío y mi papá y me fui me fui a España él, él estaba en Barcelona Me, fui a, me, me llevó con el, el, el entrenador personal de Pedro de la Rosa, que ahorita trabaja con, con varios pilotos de Fórmula 1. La verdad no me acuerdo su nombre. Total ahí me dio una dieta rápida para... Le, le dijo oye, que, que tenía yo que comer y todo eso. Y agarramos su coche y nos fuimos a, a Francia. Y me acuerdo que, que llego a, a Magnicourse. Y el taller de, de pros estaba afuera el, el taller de Fórmula 3000 uh -huh. Y me acuerdo que llego Pues obviamente yo no entendía Ni, ni tipa ¿no? y, y el José Luis era el que Me, el que me, me tras, traducía Y todo eso Yo hablaba un poquito ya más de inglés Y, y pues total a la hora de entrar Imagínate, o sea, entrar al, al taller Ver los Fórmula 3000 y, y el coche con mi nombre hombre pues Casi se me ...se me caen los calzones... ...en ese entonces el piloto de ellos era Bordé... ...Sebastián... ...Sebastián Bordé exactamente... ...entonces eh, creo que él, él fue su primer equipo de... ...de Fórmula 3000... ...después creo que se cambió a Supernova... Uh -huh. ...te digo yo creo que... ...de los días más felices de mi vida... Uh -huh. ...me acuerdo que ese día pensé... ...ahora no sí puedo morir... ...después de esto ya me puedo morir... ...te lo juro eh... ...o sea sí lo pensé... ...era, era yo... ...todo lo que yo quería en la vida... Estaba ahí. Y, Oye, ¿y conociste a Prost? Sí, lo conocí, lo conocí ahí brevemente. Obviamente el equipo lo manejaba otra persona, pero pero él era el que se encargaba de algunas decisiones. Uh -huh. Y eh, hice mi prueba, me acuerdo que hice mi prueba en una pista que se llama lurzi Levi eh, como a una hora de Magnitur. Y me fue muy bien, me fue muy bien anduve igual que Sebastián, no mejor porque obviamente iba a conseguir la pista y eso, pero eso me valió de que, de que me, me ofrecieran eh, pagarme la mitad del, del presupuesto. Yo necesitaba conseguir la otra parte, eh, una parte la voy a poner prostio, la otra parte la tenía que conseguir yo. Y desgraciadamente, bueno, llegué, regreso a México. Pues desgraciadamente no conseguí una, una lanita de Telmex Otra de Quaker State Pero no, no era lo suficiente no Sí, porque había que pagar todo el campeonato ¿no? Había que pagar todo el campeonato La verdad es que al, al pagar ellos La mitad me salía muy barato A mí, muy muy barato Pero pues obviamente pues, el dinero No lo tenía yo, ¿no? Quaker State y Telmex pues, me, me ayudaron Pero con muy poco Entonces Va pues, paseado porque me acuerdo que en la Eh, en aquel momento inclusive hasta Marco Tolama y José Ramón Fernández me ayudaron abrimos una cuenta de acuerdo de banco y Marco Tolama y José Ramón hicieron un como chapuletón <risa> que la gente donara es verídico es esto ¿eh? okay. para, para que me fuera a, a Europa y la fregada y me acuerdo que me, me invitaron a programas de televisión como nunca en mi vida y como que causó mucha expectación y la verdad este increíble, pero desgraciadamente no, no junté los fondos necesarios y eh, de repente me hablan eh, de Telmex y me dicen no, que vamos a apoyar un, un equipo de indie Lights del, del señor Quintanilla. Ok, eh, bueno pues vamos vamos a una cosa, vamos a una pausita para que entremos a ese punto donde empieza tu relación ya con, con Escudería Telmex, ¿no chapu Exactamente. Pues vamos a una pausa... Y regresamos de volada aquí a la biela de Loli. No se vayan. Hola, yo soy Brujita.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 Para mayor información, contáctanos a contacto.com Bueno, qué bueno que siguen con nosotros. Esto es la viola de Loli desde Radio Y bueno, continuamos con nuestro invitado especial de esta semana, Luis el Chapulín Díaz. Y bueno, continuamos con la historia, mi Chapo. Entonces, a mí una parte que sí se me hace muy interesante es, aparece un equipo nuevo de Indie Lights que quiere apoyar a Escudería Telmex, y Escudería Telmex te busca a ti, ¿cierto? No, no, mira, así no fue. ¿Es? No, mira, lo que pasa es que ahí fue como que el, una de las primeras acercamientos de Telmex hacia el automovilismo. Eh, Telmex decide eh, eh, apoyar al equipo de del señor Quintanilla y de hecho había otros patrocinados ahí, Can, y todo eso, de hecho el coche era, me acuerdo era, era verde, blanco y rojo entonces este y el patrocinador principal era Telmex pero no, no era Escuela Telmex todavía, okay total bueno me subo a Indy Lights con con Rolando y esto es eh, eh, un equipo nuevo eh, nos subimos de última hora la verdad es que nos fue muy bien no me acuerdo en qué quedamos en el campeonato pero nos fue muy bien yo tuve dos podios oye ¿y qué fue de qué fue del equipo Go oh, bueno ah, perdón el equipo Go ah bueno de, después de ese año Ajá. Eh, pues obviamente el coche lo dejé inservible no el, el otro el muleto y obviamente pues el otro que me pegó fue Mario <risa> o sea que se echaron al equipo pero Ajá. entonces este, pues ya sabrás del coche, los coches inservibles y pues desgraciadamente pues la situación no económica y esto pues no no, no fue muy buena para el equipo y, y pues te digo yo yo yo me me fui a hacerlo de Europa a tratar de de, de ir por por ese sueño Y pues en día de mientras pues el equipo no, no, no pudo conseguir patrocinio y desapareció desgraciadamente, ¿no? Uh -huh. Después de tantos años el, el ingeniero Oliveras ya se dedicó un poquito más a, a otras cosas eh, La verdad es que fue, fueron muchos años que ese equipo estuvo con mucho éxito y yo creo que, que decidió tomarse un descansito Ok Y pues total te digo ya pasé a, al equipo de, del señor Quintanilla, el equipo Rockin, que se llamaba, patrocinado... Uh -huh en parte por Telmex y te digo, ese año nos fue bastante bien te digo, otra vez en las pistas yo andaba muy bien, en Milwaukee eh, anduve muy bien ese año, o sea, te sacaste la espinita y curiosamente eh, quedamos que eh, quedé en cuarto y me acuerdo que, es, eh, que, que el equipo que dominaba era el equipo Dorricot uh -huh. en el equipo Dorricot habían, habían habido muy buenos pilotos y, y pues era el equipo siempre a vencer, ¿no? Eh, ahí empecé a, a a poder tener buenos resultados Y eh, Y demostrar que podía hacer buenas cosas Y empiezo a tener Una buena relación con el señor Bob Dorricot, que era el El, el dueño del equipo Dorricot uh -huh. Obviamente yo ahí Empiezo a poner mi mira Y a final del año, después de que tuve Dos muy buenas carreras, me acuerdo que las dos carreras fueron muy buenas, empiezo a hablar Con el señor Dorricot y me dice Oye, sabes qué? Pues me gustaría que, que te vinieras Al siguiente año para, para acá, ¿no? La Indy Lights en ese año desapareció A finales de ese año desapareció Emerge en lo que es la era la Fórmula Atlantic, entonces prácticamente Todos los equipos de Indy Lights se fueron a Atlantic Y pues obviamente los de Atlantic Se quedaron en Atlantic Y se hizo una categoría muy fuerte Que era la prestelar de la Champ Car ¿no? La prestellar de la Champ Car, exactamente ¿no? Entonces Ya Telmex quiere hacer algo más en forma Firma Telmex con el equipo Dorricot, me creo que fue el, el primer equipo que firmaron y deciden hacer eh, la, la escudería Telmex, que de hecho yo fui el primer piloto de la de, de, de la escudería Telmex, ¿no? Ok, o sea, entonces, a ver, aclarando es en el año 2001 que corriste con Rockin, traías el patrocinio de Telmex, pero el coche aún no era blanco con azul no existía la escudería no, no, no, no, Telmex como con azul, ni, ni estaba formada la escudería Telmex okay. entonces me acuerdo que pues, ese año se hace lo, lo, lo mío de Dorricot y El mix quiere hacer la, la pues esto más grande, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Pues no nada más vamos a apoyar al Chapulín, vamos a apoyar a Memo Rojas, a, creo que estaba Piero Rodarte. Y Chava Durán entró después, ¿no? No, Chava Durán entró creo que a los dos años. Ok. Algo así. Entonces, este, pues fíjate, se, se, se formó así, se formó así, ya ya empezó a ver los colores blanco y, y azul, entró con Dorricot, me acuerdo que nuestra primer carrera en Monterrey, que fue el primer año que también estuvo Monterrey en México, sacó la y la fregada, y andaba muy duro, anduve muy duro todas las prácticas, eh, hice se pista toda la onda, y me acuerdo que el sábado fue pues, un súper chubasco, no y desgraciadamente yo nunca había corrido en lluvia, porque es, es algo muy malo que tenemos en México, que, que aquí siempre las carreras las paraban en lluvia, uh -huh. y Pues desgraciadamente con mi falta de experiencia y todo, pues me, me hacen pomada y quedo un cuarto en esa carrera que, que podía haber ganado, ¿no? no y aparte, eh, correr un fórmula este en lluvia, pues no traes limpiadores, no es lo mismo, ¿no? No, no, es, es muy difícil la visibilidad, este los pilotos con más experiencia, pues usan diferentes engranes que, que, que, que lo normal, que estuvieran en seco. O sea, hay varios truquitos, ¿no? Que desgraciadamente te digo yo por eso era mi afán de irme a, a correr a Europa a Europa no porque obviamente ahí ahí está la mejor universidad para los pilotos ¿no? uh -huh. pero mira total en, en, en resumen gano dos carreras este año en Atlantic que estaba muy competida muy muy competida ganar este año en Atlantic estaba allá muy difícil estaban pilotos como Alex Gurney, John Fogarty Michael Valiente eh, Ryan Hunter-Reay O sea, pasas a entonces gané dos carreras y me acuerdo que al final de ese año yo trabajaba haciendo cosas, algunas cosas para Chrysler. Uh -huh. Entonces terminé ese año, termino en, no sé, creo que terminé en, no sé en qué habré terminado en el, en el campeonato. En cuarto quedaste aquí. En cuarto. Uh -huh. Pero eh, gané, hace cuenta, dos carreras igual que John Ford y nada más que yo chocaba mucho. Uh -huh. este, yo, yo yo ese año me acuerdo que me volví muy agresivo. Uh -huh porque la, la la serie estaba tan competida que no eras agresivo. Pero desgraciadamente me me me, me costó varios choques eso. Y total la final de este año, pero la verdad es que me quedé bien parado con, con los equipos de kart porque porque obviamente al ser la prestelazo se fijaban mucho en eso. ¿sí? Uh -huh. Y a final de este año me acuerdo que pues yo trabajaba, terminaba la temporada de kart De, de Atlántica antes de que te la, de terminara la e perdón y eh, yo, yo estaba ya llamando para Chrysler eh, haciendo unas cosas que llamaban Consumer Space, cosas así y de repente recibo una llamada y me dicen, sabes que se acaba de lastimar a Adrián Ahí fue el famoso accidente de Adrián en en Australia, en Australia donde donde Mario le levantó el coche de del japonés encima, ¿no? Exactamente Ajá. Entonces Imagínate, yo recibo la llamada y les dije, ¿qué quieren que haga o qué? Pues yo estoy atacando y me dicen, no, ¿sabes qué, Chapulín? Tú lo vas a tener que, que sustituir, uh -huh. Porque en ese entonces, obviamente, Telmex era patrocinador de Adrián y Walker también. Uh -huh. Entonces, no, hombre, ya verás, me, me dio chorrillo como una semana nada más pensando en que, en que yo me iba a subir, ¿no? Bueno y ahí permíteme hacer una pausa Chapo, ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocerte ¿no? Era, era, éramos este, parte, acá su servidor Oli era parte del, del, del foro de Adrián Fernández sí. Y ahí muy chistoso, ahí nos dio la oportunidad Juncal Fernández de entrar al pit en esa carrera de México A estar con ustedes, y resulta que Luis el Chapulín tenía que entrenar las paradas a pits Pero como ya estaba cerrada la pista, no les permitían echar a andar el coche te acordarás de eso, mi chapo. Así ah, es mi, mi Oli. Y entonces, pues, aquel oli fue parte del Fernández pushing team ese día. <risa> ¿Eh? Claro. B bastante bofones, de hecho, eh. Pues, Casi no, creo que alcanzaron nada más a 6 kilómetros por hora. Sí, pero, ¿cómo? oye, supuestamente el coche no pesa nada, mi chapo, y si sí, yo no, <risa> estaba bárbaro, ma No, sí, sí pues, no. Y bueno, me acuerdo, sí, me acuerdo mucho de de ti en esa ocasión, eh, Adrián, ahí muy pegado a ti, explicándote cómo se debía este parar en el cajón de pits este dándote consejos porque pues si sí brincabas de un coche de ¿cuántos caballos era el el Atlantic? No hombre el Atlántico me haber sido 300 a un coche de 900 de 900 caballos de fuerza no, y este pues sí sí sí fue un brincote, bueno y continúa con la con la historia Chapu que tuviste la oportunidad de correr aquí, aquí en México en lugar de Adrián ¿no? Y entonces te digo pues obviamente yo ya estaba este pues básicamente ya Ya, ya ni estaba manejando ni nada, ahorita estaba este, dedicado a a, pues, a ganar algo de la Y pues obviamente yo no estaba ni en forma, ¿no? Y, y, y el Atlantic pues, no se comparaba en nada a un, a un Chamcar, ¿no? Y, y de repente me pues, recibo la llamada de Adrián y me dice, ¿sabes qué, Chapulín? Posiblemente si te subas tú. Entonces, eh, como 15 días antes de la carrera, me lleva Adrián a, Somos a, a Phoenix, a una pista chiquitita que hay ahí a probar el coche y total eh, agarré, me subí di unas vueltas, en nada más medio día. Obviamente es una pista muy chiquita, ¿no? Pero pero por lo menos tuve algo de, de feeling de, de, de lo que era el coche. A ver y cuéntanos, por favor, qué es, qué es qué es manejar un un Chamcar de 800 caballos que desgraciadamente ya desaparecieron, ¿no? Pero pero cuéntanos qué qué, qué cuál fue tu sensación ahí. No, fíjate para que te des una idea, ese coche hacía de cero a cien en dos segundos. Uf. Me, me acuerdo que la primera vez que salí de los pits y le aceleré, me acuerdo que hasta me tronó la estampa no. del del de, de la aceleración. Entonces, este, nunca había sentido un, una presión así tan fuerte en, en mi pecho de, de la aceleración y Y no se diga del frenado, ¿no? A la hora de frenar, eh, te digo, en esa vuelta de reconocimiento hasta hasta iba gritando, ¿no? Adentro del carro de lo, de, de lo, de lo impresionante que se sentía, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno. El coche era muy físico, mucho más pesado de lo que yo me imaginé. Nunca había manejado un coche tan pesado. Y obviamente me cansé mucho, ¿no? Me cansé mucho, pero me fue bien. Me acuerdo que yo toda mi vida aceleré y frené con el, el pie derecho y usaba el clutch Pero no podía hacer el puntatalón, nunca nunca lo pude hacer. Y cuando me subo ese día, me acuerdo, agarra y me dice, Adrián Chapulín, vas a tener que hacer el puntatalón porque si no, el motor se vuela. Los motores eran muy sensibles, ¿no? Hombre, imagínate motores de, de no sé, eh, 250 mil dólares. No, bueno, el susto, ¿no? imagínate el susto. <risa> y, y digo, no, pues aquí se va, se va mi oportunidad. O sea, si vuelo o hago una tontería, pues. Te vas a la fregada. Y total, ese día tuve que aprender a manejar con el pie izquierdo y, y hacer los, los blips o los acelerones uh -huh. para sincronizar las revoluciones con la caja con el pie derecho. No, pues bueno, si de por sí correr es difícil, ahora ponte a sincronizar revoluciones para hacer los cambios de velocidad. No, es que imagínate. Es que imagínate, y aparte en un día que, que tenía que, que acostumbrarme al kart, a, lo, a los instrumentos, al no, no, no, fue, fue un día, la verdad, muy desgastante porque obviamente tenía que aprender muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, mi chapo, pues vamos a, vamos a una pausita otra vez y vamos a regresar para que nos cuentes qué, qué fue tu primer carrera de Champ Car aquí en la Ciudad de México. Órale. Sale. Vale. Vamos a una pausita aquí en RadioVIP.com, la viela de Loli. Regresamos en un segundito, vamos a Rolita. Y nos vamos con Feels Good de Gorillas. Regresamos. VIP Radio, la experiencia en radio virtual. Despegues de la, la mejor, mejor frecuencia. frecuencia. Somos VIP Radio. Porque te damos lo que más te gusta. No busques más. www.radiovip.com Tu radio pop rock las 24 horas, 4 horas, 4 horas. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en la Viela del Loli en Radio VIP.com Entretenidísimos con esta plática con el Chapu ¿no? Y bueno, llegamos al momento en que el Chapulín en el año 2002 Tiene la oportunidad de correr en sustitución de Adrián Fernández En el autódromo Hermanos Rodríguez Una fecha de ¿no? a ver Échale mi Chapu, venga Bueno, sí, este... Yo te digo, después de, esa, de ese entrenamiento en Phoenix Hubieron como dos semanas de espera Obviamente yo estaba como en stand-by Porque Adrián pensaba correr, ¿no? O sea, él, él nada más estaba, estaba en rehabilitación Las marchas forzadas y todo para que lo dejaran correr Obviamente era un evento, la primera vez que estaba en México Adrián había sido, pues, que prácticamente el que había traído el evento a México Y los Pecate, Cuaque y Telmex querían que, que Adrián corriera, ¿no? Y total, ya el, el día de la, la, la semana de la carrera Me habla Adrián y me dice, ¿sabes qué, Chapulín? El doctor no me dejó correr. La verdad es que yo en parte estaba triste por Adrián, porque él estaba muy triste de no poder correr. Y por otro lado, pues veía la, la oportunidad de mi vida que me llegaba de esta forma pues como que era medio gacho, ¿no? Uh -huh. eh, pero en fin, eh, era, era una pista que me, me acomodaba. Era impresionante la cantidad de gente que que fue y que, me, que de la noche a la mañana me reconocía eh, en la calle, me acuerdo que ese día el, el jueves o miércoles en la noche que me dijo Adrián que yo iba a hacer fuimos hasta con López Dóriga en horario estelar eh, todos los... Tu, tuve que bloquear mis teléfonos eh, fui al chorro de televisoras eh, algunas se enojaron con las eh, con, con nosotros porque eh, querían la exclusiva de cuál o cual, no, no, una locura Uh -huh. eh, que, que yo decía, valga Dios, ¿qué es esto? No? ¿Qué es esto? Sí, claro Y pues total, empieza el fin de semana Me empezó yendo muy bien Me acuerdo que el primer mi primer práctica libre anduve en sexto En, en, en Champ Y digo, estaba Andretti, estaba Paul Tracy Estaban todos los gallones En las prácticas me fue muy bien eh, Adrián me ayudó mucho Durante el transcurso del, del Desde el fin de semana uh -huh. Llega la calificación y en la calificación Yo la verdad si sí esperaba, yo dije ahorita es mi, mi momento Y desgraciadamente Venía por mi vuelta buena Que me hubiera podido poner, no sé, cuarto, quinto Y me quedo Con la palanca de velocidades en la mano O sea, ¿cómo? Sí, se, se rompió Inexplicablemente Se, se rompió la, la palanca de velocidades Y me, me quedé atorado En tercera Entonces, creo que era mi segunda vuelta de calificación. Eh, creo que en aquel entonces duraban 20 minutos las calificaciones todo. Uh -huh. Entro a Pit, ya no me pudieron este, eh, arreglar la, la palanca y pues, total, me, me quedé sin tiempo de calificación. Y para el día domingo, eh, fue, fue algo muy frustrante ¿no? para mí, porque dije, bueno, el simple hecho de calificar bien me hubiera abierto las puertas con mucha gente, ¿no? Eh, pero, en fin, desgraciadamente no pude calificar. Eh, al día siguiente, el domingo, me acuerdo que me fui a GNC a comprar de todos los camínicos y la fregada que pude encontrar. Ajá. Porque, pues, obviamente yo a las tres vueltas que daba en el car ya estaba, pero que, que me avienten agua o algo, ¿no? Sí, pelas, ¿no? No, Ajá. no, pelas, pero pelas, pelas, ¿eh? Y eran como 80 vueltas, entonces, <ríe> imagínate y ¿Qué preocupación? Dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No? Uh -huh. Entonces, este, te digo, fui al GNC y me metí, pero hasta la maceta. Uh -huh. Y total, el domingo, eh, arranca la carrera, arrancan el motor, yo lo empecé a oír raro, cruzo la meta, en bandera verde, o sea, dan la bandera verde. Yo dije, me la voy a rifar a llenar, porque, mira, no traigo presión me aviento una buena carrera me va a cambiar la vida ¿no? uh -huh. yo estaba con una determinación te digo estaba con un hambre y total cruzo la meta y que se vuela el motor man. y la arrancada la arrancada la arrancada eh o sea no no le metí ni un pasón no o sea, nada nada nada uh -huh. ah, este se vuela me quedo al final de la recta y pues tan tan compadre fue mi mi debut Puta, qué frustración, chapo. Qué frustración, la verdad, este, fue, fue un fin de semana muy frustrante, de mucha presión, eh, eh, de mucha, mucha muchas cosas que pasaron muy rápido uh -huh. y pues desgraciadamente, pues pues una, una, un, un, un día que hubiera podido cambiar mi vida, pues desgraciadamente como que la vida me dijo, no, ¿sabes qué? Espérate tantito más no pero yo creo algo sí muy importante mi chapo y este perdón si sí te voy a llevar un poquito a la contraria pero yo creo que sí esa esa carrera definitivamente te cambió la vida porque a muchos a muchos mexicanos fanáticos del automovilismo nos hizo ver que había un chapulín días ahí en el mundo automovilístico eh sí, sí mioli pero la verdad es que este eh, no no no ahí era cuando hubiera podido demostrar eh, o sea no nada más si había uno sino que podía ser alguien bueno entonces este sí fue, fue un día tristón para mí la verdad este eh, fue, fue triste pero pero bueno así así son las carreras y pues total no fue, fue, fue un momento duro yo la verdad pensé que después de ese momento Telmex me iba a apoyar para para subirme a, a, a car uh -huh. porque finalmente yo creo que había gente pues, en car que bueno yo yo la verdad creo que me merecía estar ahí más que muchos Que, que ya estaba, ¿no? Entonces eh, eh, yo, yo sí pensé que Telmex me iba me iba a dar la oportunidad y después de esa carrera el siguiente año, desgraciadamente no, no me la dieron y me dijeron que me, me quedaran en Atlantic uh -huh. pero para ese entonces Bob Dorrico había fallecido de cáncer de páncreas uh -huh. y el el 98% del equipo se fue ¿En el 2003 fue esto ya? En el 2003 exactamente uh -huh. y Pues nada más se quedaron con el pintor Y la esposa de Bob Se quedó a cargo del equipo okay. Entonces desgraciadamente Telmex tenía dos años de contrato con ellos Entonces me tuve que quedar ahí Y pues fue un año desastroso eh... Pero con todo y eso Lograste terminar octavo en el campeonato pues sí, pero la verdad es que Era para que lo hubiera ganado o sea, ya, ya, ya un año de experiencia este, Me acuerdo que, que volví a calificar en primero En, en Monterrey Ajá. Y en la primera curva me pega por atrás AJ Almendinger uh -huh. y, y pues me destroza el coche y pues ya no pude ganarla, ¿no? entonces dos años que Monterrey no la pude ganar habiendo la podido ganar, entonces fue, fue un año muy duro, a, a, a la segunda carrera se me vuela mi motor, motor bueno que tenía y, y la verdad es que fue un año muy muy frustrante. Y bueno, y te viene otra vez la oportunidad de subirte en Champ Car aquí en México otra vez en el 2003, ¿no? Así es, uh -huh. eh, muy chistoso porque eh, consigo un asiento muy barato en el tercer coche de Walker eh, Para la carrera de México, que era un reinar A ver, Chapu yo sí me quiero reír un poquito ¿Cuánto es muy barato? <risa> no, no, no, bueno, 250 mil dólares No, hombre, ajá Bueno, muy barato porque, te digo, o sea, subirte a, no sé, Newman Hass o, o de los otros te costaba como 450 mil dólares. Sí, bueno. Uh -huh. Entonces, este, total recibo el apoyo de, ah, no, mira, esa es buena. E ese año, uh -huh. yo, yo, pues obviamente mi sueño era subirme a Carti, yo me lo merecía, ¿no? Bueno, según yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy trabajando y me acuerdo que estaba eh, buscando patrocinio. Somos con una Fia, Fira, eh, compañía farmacéutica Que hace las pastillitas, ya sabes, para hacerte el milagrito Ajá, ¿el, el Viagra o qué? Sí, sí, sí, no, no, no quiero decir nombres, pero... <risa> Total, agarran y dicen, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar para la carrera de México Me acuerdo que fuimos a varias reuniones En una de esas reuniones, obviamente yo yo era piloto de la escorilla Fue Carlos Slim Ajá Y Carlos, eh, pues dio que pues el, el director de de, de de esta compañía me dijo sí chapulín cuenta con el dinero este ya está no total agarro consigo al equipo a Walker obviamente no no no, no era el gran equipo pero era era un lugar decente podía yo yo quisiera enseñar algo y pues agarra y pues, firmamos con el equipo y de repente pues ya me dejan de contestar las llamadas en, en esta compañía Ok. Y pues imagínate, eh, el compromisote encima, eh, ya, ya el equipo firmado, y pues no me contestaban, Ajá. Entonces, eh, pues yo ya, ya sabrás, ya, ya me veía pues en, en, en, la, en la cárcel mano, entonces eh, le comento esta, esta situación a, a Carlos, a, que, que es finalmente el, el creador de la escudería, uh -huh. a Carlos Slim, y me dice sabes que Chapulín pues, te voy a echar la mano y Él pone juntos a Motorola, a Telcel y a Sony Microsystems uh -huh. y deciden eh, patrocinarle el coche. Y pues esto fue una semana antes eh, de, de, de la carrera, entonces la verdad es que yo la pasé muy mal antes de esa carrera. Sí, bueno, qué susto, ¿no? Fue un sustote y este, la verdad muy decepcionado, ¿no? Porque pues, yo primero pues, dije, no, pues, ya no voy a correr y aparte pues, la bronca que me metí. Total, la agarramos... Y logramos hacer esa carrera. Yo califico, fui el mejor mexicano esa carrera. En uh -huh. calificar. Me acuerdo que en la carrera andaba en, en octavo adelante de mi Mika Salo, que Él acaba de llegar de Fórmula 1. Uh -huh. Y para la vuelta creo que 17, 18, me truenó la caja. O sea, ahora sí te falló el punto talón. No, ahora sí me falló. <risa> oh, madre. Me acuerdo que esa carrera fue la que Mario quedó en tercero. Ajá. Entonces, este... Total compadrito otra vez eh, un, un, una mala una mala carrera pero la verdad es que yo me quedé muy satisfecho y dije caray mira no me habrán dado la oportunidad pero pero he demostrado mucho más que que, que muchos que están aquí la verdad es que me me, me quedé muy muy, muy orgulloso de lo que hice ese día porque tenía un coche inferior y sí te quedaste tranquilo a tus capacidades no sí sí la verdad es que me, me quedé muy tranquilo y Y fue fue un gran día en mi en mi carrera porque lo, lo di todo creo que hizo muy buen tuve un muy buen fin de semana y pues caray des, desafortunadamente después de eso yo pensé que otra vez me iba se me iban a abrir las puertas en algunas partes eh, no llegó el apoyo y me acuerdo que eh, pues yo yo me acababa de casar y, y pues no tenía chamba no otra vez volvemos a la isla Pero, eh, Pero bueno, espera, vamos, vamos a vámonos por partes. Vamos a un pequeño cortecito aquí en la viela de Loli. Y ahorita regresamos para irnos duro con los los Daytona Prototypes, ¿no? Esta es la Viela de Loli, no se vayan, regresamos. Abróchate los cinturones y prepárate para abrir tu mente.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 Que nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. donde y Un saludo. Bueno ya estamos de regreso aquí en la biela de Loli. Con esta entrevista con Luis el Chapurín Díaz. Bueno mi Chapo y ahora sí pues empezamos lo que es tu carrera fuerte, ¿no?, que es con el equipo Chip Ganassi, en los Daytona Prototypes, y traes ya todo el respaldo de Telmex, ¿no?, si no me equivoco. Así es, Mioli, este, bueno, básicamente después de esos dos años de Atlantic y de esas dos incursiones fugaces a, a Jump Car, eh, obviamente después de eso yo ya no tenía eh, na nada, ¿no?, eh, igual Telmex ya no tenía planes para mí, y de repente... Eh, Jimmy Morales Que era el, el director de la escudería eh, y, y bueno, Carlos Que era el, que, bueno, el, el, el patrón uh -huh. Deciden eh, Incursionar en, en Una categoría nueva en ese entonces Se llamaba Granam el, el coche iba a ser eh, apoyado con, Por Compu USA Que es una de las empresas de, de, de, Del grupo en aquel entonces Creo que ya no ya, ya no son parte Pero en aquel entonces y obviamente Jimmy iba a ser el piloto eh, en, en uno de estos viajes de, de Carlos y de, y de Jimmy y todo esto eh, conocen a Chip Ganassi a través de Brian Franz que Brian Franz es el presidente de del CEO de NASCAR y NASCAR a su vez es la dueña de Gran Am, okay. Gran Am es la parte como de, de pista de, de coches turismo de, de NASCAR, NASCAR pues, obviamente son puros óvalos Entonces Brian Franz quería apoyar esta esta, esta, esta serie que la que acaba de adquirir. Obviamente quería que, que Chip Canas un equipo importante se incorporara a una a una categoría como estas para darle renombre. Y en en la mezcla obviamente se conocieron ahí con, con, con Jimmy, con, con nuestro patrón Carlos, y eh, y deciden pues entrarle al a un, a un equipo de, de Gran Am ¿no? Y pues en principio El, el piloto era Jimmy ¿no? Pero obviamente al ser carreras de duración eh, Necesitaban otro piloto Entonces iba a haber Dos coches eh, Uno con pilotos que pusiera Chip Y otro con pilotos que pusiera Que decidiera el patrocinador okay. Entonces eh, Necesitaban un piloto más Obviamente que se llaman Cuerna con Jimmy ...y deciden llamarme... ...para ese entonces me acuerdo que yo me acababa de casar... ...y no tenía ni trabajo... Uh -huh. ...no tenía trabajo ni dinero... ...me acuerdo que vivíamos con mis papás... ...y toda la onda... ¿no? ...me acuerdo que el, el 25 de diciembre... ...viajamos a... ...a Indianápolis para ver si, si... se iba a hacer en serio o no... ...eh... ...finalmente sí se hace... ...me acuerdo que... pasé Navidad allá y toda la onda... ...eh obviamente solo con Jimmy imagínate qué, qué romántico dos dos <risa> sí o sea el, los coequiperos eran Jimmy Morales y tú exacto entonces eh, fu fuimos a Indianapolis eh, ya se cerró el trap todo eso eh, y pues empezamos en esta aventura en Gran Am, no eh, la verdad es que yo estaba muy entusiasmado por primera vez visité el taller de Chip Ganassi era una monstruosidad uh -huh. eh, conocí a Chip conocí a la, a la gente del equipo obviamente Uno, uno de los equipos Más importantes de América Es el, el de Chip Ganassi Sí, porque es que aparte Chip Ganassi puto, Yo me acuerdo tenía en Champ Car, tenía en NASCAR este Y aparte la Grand Am, ¿no? Así es, así es. Y alguna otra que ha de tener por ahí Que seguramente ni me sé <risa> no, no, no, no, yo también que se me sepa Creo que nada más es okay. Pero total, pues Chip había hecho campeón A Sanardi, a Montoya A Montoya, a Jimmy Basser A un chorro, ¿no? Ajá uh -huh y super pilotos habían estado ahí y obviamente pues, era una oportunidad muy importante para mí no entonces total ese año ese año me tocó correr de coquí, Pero con Jimmy hicimos muy buenas carreras el campeonato lo gana Scott Pruett y Max Papis en el otro coche nosotros tuvimos más la verdad es que hay que ser justos tuvimos más problemas uh -huh. eh, que ellos durante el año en cuestiones mecánicas en cuestiones de de, de problemas pero creo que anduvimos muy competitivos. En ese entonces eh, tú y Jimmy traían el 02, ¿no? 02 exactamente, y okay. Scott y Max el, el 01. El 01. Uh -huh. A final de año se decide unificar el equipo y nada más hacer un coche, y decide Chip que, me, que me, me, me me llama a mí uh, para, para hacer mancuerna con, con Scott Pruett y nos quedamos cotillo y, ¿Y qué pasó con Jimmy? Eh, pues Jimmy, Jimmy, la verdad es que Jimmy quería dedicarse un poquito más a lo que era coordinar la escudería. Eso fue ya en, dos, en 2005, entonces arrancas la temporada con un de Scott Pruitt. Eh, exacto. Yo creo que ese ese ha sido uno, uno de tus maestros más importantes, ¿no, Chapu? Sí, sí, sí definitivamente Scott es un, un tipazo y alguien que le tengo mucho cariño. Eh, el, el año previo, el primer año que corrí, no corrí todas las carreras. Uh -huh. De acuerdo que no corrí Daytona Entonces el primer año con Scott en 2005 Cinco. Fue, fue mi primer año que corrí Daytona uh -huh. eh, Desgraciadamente tronó el coche uh -huh. eh, Los dos años que corrí Daytona tronó el coche Desgraciadamente me quedé con muchas ganas de ganar esa carrera Creo que no la gané no porque no haya sido competitivo eso Sino porque tronó el coche en los dos años en los dos años lo, la, las iba ganando, pero la verdad es que es algo que me eh, me, me quedo con el gusanito de no, no haber podido eh, ganar, ¿no? Eh, decide venir a Granama México, uh -huh. y me acuerdo que el primer año que vino íbamos ganando la carrera, pero desgraciadamente este año el, el motor Lexus consumía muchísima gasolina y tuve que hacer una parada extra que los demás y terminamos tercero. Uh -huh. Al siguiente año que volvemos a venir eh, eh, es así la ganamos Ok Y la verdad es que fue, un, fue un, un día muy muy padre para mí Porque hace muchos años que no ganaba un mexicano aquí en México Y, y, y pues ese año eh, gané el, bueno, ganamos la carrera de Scott y yo, yo Yo cerré la carrera Sí, sí, me acuerdo muy bien de esa carrera Y, y la verdad es que fue, fue un día increíble Porque yo le peleé mucho a Chip Que yo quería cerrar esa carrera uh -huh. Y... Pues, ¿sí? me dio chance de cerrarla y mira sí, pues yo la verdad pues yo quería ganar en mi casa no no, uh -huh. no, no hay como tomar la bandera a cuadros y decir la carrera no sí bueno por supuesto entonces este y cuéntame qué se siente ganar no, no no increíble o sea lloré como un niño chiquito este haz de cuenta que estás como una olla express Ajá. ¿no? de deseos de de sentimientos de de cosas no este... y cuando más pasas la meta, no, no, no. O sea, lloras, gritas, eh, das gracias a Dios, eh, un, pesas como un kilo del alivio que trae. Sí, claro. Y nada más quieres buscar a, a tus amigos, a tu familia para abrazarlos, para decir gracias por todo, ¿no? El apoyo, todo lo que, o sea, como que realmente todos van ahí contigo, ¿no? O sea, toda la gente que te apoya y que te quiere uh -huh. realmente Eh, sí van a estar ahí siempre y aparte es la que hace posible que, que te pasen estas cosas no uh -huh. fueron tres años increíbles con Ganassi uh -huh. donde tuvimos obtuvimos campeonatos de, de equipo de, de equipos desgraciadamente no no conseguí campe conseguí dos subcampeonatos uh -huh. o campeonato creo que lo que me faltó fue esas esas dos eh, carreras que no terminamos en Daytona que era la carrera que más pagaba uh -huh. fueron las que me quedé este, sin puntos Entonces yo creo que eso fue lo que decidió mis dos campeonatos. Uh -huh. Pero, en fin, de eso me valió que... que bueno, el último año de Granam, Adrián se incorporó con su equipo, con Lowe's, a, a, a, a Granam. Y uh -huh. él tenía co, co a Mario Haverfel Pero, a lo largo de ese año, pues, vio mi desarrollo, vio mis resultados. Y, y la verdad es que siempre hubo una muy buena relación con Adrián, ¿no? Adrián siempre me quiso apoyar, pero desgraciadamente, eh, por pues los años anteriores, ni modo que él se bajara el coche para que yo me subiera, ¿no? Sí, claro, ahora, ahí, aquí me gustaría hacer un paréntesis, mi querido Chapu, este y te lo puedo decir yo y varios de nuestros radioescuchas, que éramos muy fanáticos de la Champ Car, cuando tuviste la oportunidad de subirte eh, a sustituir a Adrián en el 2002... Todos nos quedamos con la esperanza de cuando Adrián hizo su equipo, de que subiera un segundo mexicano a su equipo y ese fuese o tú o Michelle Jordan. Que Michelle Jordan estaba con el equipo de Gigante, ¿te acordarás? Pues sí, desgraciadamente es que la bronca es que ahí tenía yo que conseguir la lana, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente, pues en aquel entonces, pues, eh, Telmex era más que nada un exportador de pilotos, pero ya no querían dar el paso a a las Grandes Ligas ah pues sí ya patrocinar un, un coche no entonces eh, pues la verdad es que eso eso a mí me, me pues me frenó un poquito pero pues obviamente pues era el, el objetivo de Telmex desde el principio no entonces yo me tuve que resignar y, y pues desgraciadamente no se pudo no pero pues lo que es la vida eh, fíjate me acuerdo que eh, bueno ahorita ahorita se los vuelvo a contar pero Eh, total, en, en, la, en la temporada de Gran Am, Tengo más contacto con Adrián y, y a mitad del año me dice Oye Chapulín, qué onda Bueno, yo yo también le decía Oye Adrián, pues algún día deberíamos de hacer algo juntos Y la fregada y esto y lo otro Y, y yo la verdad es que me llevo muy bien con Adrián Lo, lo estimo mucho me, me ayudó mucho en mi carrera Y, y la verdad es que me, me, me entusiasmaba mucho Estar con él Y total, se dio la oportunidad Y yo a mitad de la temporada ya había hablado Con Adrián de que me iba a ir con él uh -huh. A final del año Agarra y me dice ¿sabes qué? Tengo una broncota que, que me voy a ir a América Alemán Y pues ya no viene a México y, y va a estar involucrado Honda Entonces pues Honda te tendría que aprobar Y pues es una bronca Porque pues, Honda es muy Muy selecto en sus pilotos Y Es muy especial, ¿no? Y tú vienes de manejar Para Toyota, para Lexus uh -huh. Entonces total Adrián los logra convencer y toda la onda Y pues firmo con Adrián ¿No? Eh, la verdad es que me quedé Muy agradecido con Ganassi eh, y, y mira, muy chistoso Yo nunca tuve un autógrafo de Adrián Me acuerdo una vez que fui al, al Palacio de los Deportes uh -huh. Al auto show Que me quedé en la, en la En la fila y no me dio Su autógrafo el canijo para que vean Este, porque se tenía que ir cortaron la fila y me quedé con con la pues con con el póster y la pluma en la mano póster y la pluma y la segunda vez fue que tuve plasmada su firma pero en mi contrato qué chistoso sí entonces este fíjate la, la buena firma se quedó en, en lo que realmente importaba no que era un un contrato y pues, imagínate estaba con con un ídolo mío con Adrián Fernández que era vos para todos el, el idolazo, y la verdad es que ha sido, yo creo que una de las mejores decisiones de mi vida, eh, han sido los tres mejores años de mi vida profesional, que he estado más, eh, más pues, disfrutando más mi carrera sin sufrir tanto, y, y, y la verdad muy contento de, de, de, de haber dado el salto al alemáns que era una categoría muy, Con muchos retos para mí, ¿no? Eh, nueva, con... Eh, que nos retábamos a grandes, a grandes pilotos, a grandes equipos, como Penske, como Andretti. Y la verdad es que han, han sido muy buenos años. El primer año con, con un chasis Lola que, que teníamos una desventaja porque era un, año, un chasis viejo. Pero finalmente Adrián decidió ir con este chasis porque decidió que era muy riesgoso irse con un chasis nuevo que no sabíamos cómo iba a andar. Entonces creo que sí hizo una buena decisión. Al segundo año eh, cambiamos al, al chasis eh, ya a Acura, que vimos que se sí anduvo muy bien. Y, y la verdad es que han sido buenos años, desgraciadamente los dos primeros años tuvimos muchos problemas, de, de choques, de penalizaciones, de, de fallas mecánicas, que, que el equipo se, se fue ajustando, y, y a veces de suerte, no y desgraciadamente tuvimos podiums tuvimos... Segundos lugares, pero no no ganamos. No ganaron ninguna carrera. Pues vamos a hacer algo, Chapu. Vámonos a un cortito más y regresamos a la Viela de Loli para la conclusión de esta plática eh, que nos está haciendo el favor de regalarnos Luis el Chapurín Díaz ¿no? y hacer algunos comentarios. ¿no? Oh, Sale. Regresamos a la Viela de Loli. No se vayan. Estamos de regreso en un segundo. na něj dědí Estamos de regreso aquí en la la del Loli para el, el último segmento con Luis el Chapulín Díaz que muy amablemente nos ha regalado todo este tiempo este pues a ver mi puntos en concreto el primer año y segundo año muy difíciles en la categoría este American Le Mans no pues sí. y ahora eh, tenemos que para este año eh, se retiró también se retiró Porsche que fue el que me llamó mucho la atención por qué razones eh? mira lo que es que la verdad es que El, el automovilismo es un deporte extremadamente difícil, como se habrán podido dar cuenta, hay hay mucho trabajo atrás, no, no es nada más como el fútbol, que si tienes talento, pues a darle ya, ¿no? Aquí tienes que conseguir el dinero, tienes que conseguir el equipo, tienes que o sea, un, un chorro de cosas, ¿no? Tienes que tener suerte también en, en, en no tener problemas mecánicos, entonces en que la situación económica en, en que bla bla bla no que la serie esté bien y la categoría esté bien entonces finalmente pues ahorita yo tuve mucha suerte que que firmé un contrato por tres años con Adrián desde el principio pero obviamente el año a finales del año pasado con toda esta recesión y esto pues obviamente los los, los las compañías que les pegó más fueron a los a los manufactureras a las La, las compañías grandes, entonces eh, pues desgraciadamente las marcas como, como Porsche, Audi eh, eh, muchos equipos se, se, se tuvieron que salir porque quebraron, ¿no? Quebraron o, o tuvieron eh, muchos problemas financieros, ¿no? Entonces eh, pues desafortunadamente la América Alemán dependía mucho de, de estas fábricas, de estas empresas y pues obviamente se salieron muchos, muchos Eh, coches, ¿no? pero pues finalmente nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, seguir siendo profesionales eh, en la categoría de los que se quedaron el equipo de Dyson es un equipo muy fuerte que, que finalmente nos habían ganado el, los dos últimos años entonces pues eso es, un, es un buen reto que tenemos nosotros el poder ganar este campeonato sabemos que, que no va a ser fácil eh Y, y pues bueno, hay que ajustarnos a, a, la, a la situación, hay que trabajar más fuerte que nunca para para seguir vigentes y pues ojalá que, que pueda haber un futuro en esto, ¿no? A mí me gustaría seguir corriendo muchos años más, tengo 30 años y digo, Adrián se subió por primera vez a carta a los 29, entonces creo que estoy en, en, en mi mejor momento en cuestión de, de, de todo lo que he aprendido, eh, me siento mucho más rápido que antes y me siento más te digo más más capaz de, de, de hacer bien las cosas entonces pero que en primera ganar este campeonato junto con Adrián y pues en segunda seguir seguir mi carrera ¿no? y a donde vaya pues hacer el mejor esfuerzo y, y ojalá eh, pues seguir consiguiendo buenos resultados para para para los los que siempre nos han hecho favor de, de seguirnos y obviamente para para México ¿no? Eh, claro, oye una, y unas preguntitas este mi querido Tocayo este ¿Ya no tienes apoyo de Telmex o sigues parte, sigue siendo parte de la escudería? No yo, yo estoy como imagen nada más okay. de imagen pero pero ya apoyo ya no yo obviamente les tengo mucho cariño mucho mucho respeto sigo en contacto con, con mis, mis patrones mis expatrones uh -huh. ¿Y qué tal es trabajar con Adrián? no hombre trabajar no increíble uh -huh. increíble este es una persona extremadamente profesional y extremadamente perfeccionista pero es una persona muy justa que desea que la gente le vaya bien y, y que yo te puedo decir que toda la gente que, que tiene trabajando con él para Adrián su máximo satisfacción es, es verlos crecer y te digo, laboralmente creo que es una de las mejores experiencias de mi vida Demasiado. Oye y otra pregunta, se rumoró que para la primera fecha de este campeonato, ¿no? Y quiero que me saques de la duda, la de las 12 horas de Sebring, iba a estar con ustedes este Michelito Jordán. Este, ¿ese rumor llegó a ser cierto algún momento o nunca se contempló? O... No, sí, no, sí, sí, sí. De hecho Michel estuvo entrenando y todo, nada más que eh, al final Adrián, por cuestiones de. de que pues obviamente ya habíamos hecho sibrin eh, él y yo uh -huh. en los años anteriores decidió más prudente que, que volviéramos a repetir la la, la estrategia. Okay. Y por eso la la, la corrimos Adrián y yo, ¿no? O, fíjate, Oli, no, no es por nada, pero las dos veces anteriores que hemos corrido sibrin hemos terminado en el podio y, y y este año pues la ganamos, pero O sea, los dos primeros años que la serie estaba Pues con todas las eh, los, los equipos y las estrellas Pues este Terminamos en el podium el año pasado Terminamos en segundo, nada más que Tuvimos una penalización uh -huh. Pero digo Sebring es de las carreras más Más duras en el mundo, ¿eh? este Prácticamente todos los equipos Europeos vienen a, a Sebring A prepararse para alemán Entonces es una carrera muy dura Que la verdad es que Eh, es, es, es algo muy difícil de hacer y, y pues obviamente eso habla de también de, de que a pesar de que tal los dos primeros años no ganamos pero pero en las carreras importantes pues hicimos un, un buen trabajo y eso habla bien de, del equipo. sí obviamente no está en tela de duda el buen papel que han hecho este el equipo de, de, de Fernández Racing tanto tú como Adrián ¿no? Te digo, es una lástima que creo que el papel no, no ha reflejado el, el, el trabajo del equipo de, de los dos años anteriores, ¿no? Por eso creo que es importante, este año sí es posible ganar todas las carreras, absolutamente todas, uh -huh. las del campeonato, y creo que eso eso nos dejaría muy, muy contentos. Pues ya llevan tres, ¿no? Sí, ya llevamos tres. Nada más les faltan dos, cuatro, seis, nada más les faltan siete, mi querido Chapo. Sí, oli, ¿No? que hacerla eh, la, mira mucha gente no lo sabe pero el Mazda que está compitiendo contra nosotros Ajá. en las rectas anda como ocho millas más rápido Ajá. Eh, ahí la serie le está dando como un break a ellos eh, pero pues con todo y eso el equipo ha hecho las cosas muy bien ¿no? entonces son cosas que a veces la gente no sabe pero sí que sí es las carreras siempre van compensando para buscar que las series sean lo más parejas y... pues y sí ¿no? y el conjunto que se ha hecho y todo eso. Sí, pero, claro. Pero mira, estamos muy satisfechos y la verdad es que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Y te digo, ojalá que, que, que vengan buenas cosas para nosotros. Oye, y ahora, eh, un punto importante, ¿no? Y, este, y cabe resaltar que donde nos, nos conocimos un poquito más fue pues, en las carreras de los simuladores de desafío virtual, ¿no? este sí, Eli, la verdad es que es, es algo que... Pues cada vez que me pregunta yo lo super recomiendo, ¿no? Que, que, que es un excelente entrenamiento. Es muy real, es extremadamente real. Eh, obviamente lo que no es real es el tiempo que puedes darle a una pista, ¿no? Porque obviamente un piloto en la vida real, llegas a una pista y tienes un, o sea, no sé, 3, 4 horas para aprendértelo. En el, en el simulador quizá puedes estar días y días practicando la pista. Uh -huh. Pero lo demás es cien por ciento real y, y yo lo super recomiendo no entonces muchos pilotos que, que platico con ellos ahorita Simón Pajon me estaba diciendo que para para para la carrera de San Petersburgo eh, él estaba en en pues en el simulador todo el día no en el Factor y todos estos entonces lo super recomiendo y pues hay que se metan a, a la liga de desafío virtual.com porque ahí ahí, ahí y aparte se van a encontrar muchos pilotos no este eh, no nada más yo ahí está el Carlos Contreras Patriqueter de hecho creo que hasta el checo no se iba a meter el checo Pérez sí, bueno alguna vez entró Esteban ah mira este ahí, ajá entró Esteban Martínez sí Esteban Martínez tenemos también un piloto de la de la turismo carretera Argentina ah mira sí no oh, pues puro fregón sí Pues mi querido Chapo, te agradezco todo este tiempo Que te quitamos el día de hoy Hombre, mi Oli, Muchas es... gracias por regalarnos un rato Aquí, y pues me gustaría que mandaras un Saludo a todos los fans Del automovilismo que ya tenemos este programa Para explayarnos, ¿no? No, pues claro que sí, este, un, un saludote Un abrazote y pues gracias por Espero que no se hayan dormido <risa> Con mi, mi historia, pero este Pues con mucho cariño, Oli, ya sabes que Se te, se te estima y Y a toda la gente que le gusta el automovilismo Pues Pues son mis cuates entonces eh, pues con mucho gusto aquí aquí compartir un, un rato y, y un poquito de mi experiencia y ojalá que, que se hayan dado cuenta que, que mi carrera ha sido en base a también a, a, a ganas y, y que cualquier persona que, que desea algo pues lo, lo puede conseguir, créeme que yo soy el, el ser más más común que, que, que pueda haber eh, tanto física como mentalmente y pues gracias a Dios he conseguido mis pequeños sueños ¿no? que tenía eh, y pues que, que todo el mundo nada más que es cuestión de echarle ganas y, y echarle, echarle corazón. Pues mi querido Chapo, te deseamos la mejor de las suertes, este, día, este 17 de mayo corren en Utah, ¿no? Sí, sí, sí. La mejor de las suertes, mi Chapo, muchas gracias por regalarnos este tiempo. ¿No? Nombre no, mi Oli, con mucho gusto. Esto es la viela de Loli, no se vayan, en un segundito regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en la Viera del Loli Después de una gran entrevista con Luis El Chapulín Díaz ¿Qué te pareció, mi Juanito? Pues muy interesante, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar El Chapulín para llegar a, a donde está Yo eh, sí que es un, un camino realmente muy difícil, ¿no? Y es mucho de, de perseverancia para, para llegar a la meta Sí, yo en lo personal quiero agradecer a Luis El todo el tiempo que nos dedicó para esta entrevista no. En realidad... Creo que es eh, de las únicas entrevistas, y bueno, él me lo dijo, en que se ha tomado tanto tiempo para preguntarle en sí la trayectoria de su vida, ¿no? Pues espero, sinceramente, que hayan disfrutado este programa de La Biela de Loli, no sinceramente, nos costó mucho trabajo hacerlo, eh, con mucho cariño se los dedicamos a ustedes, y no se pierdan este fin de semana en la tele, ¿qué, mi Juan? Así es, la segunda fecha de la Nascar Corona Civis en Tuxtla Gutiérrez, eh, la transmisión la pasan a la Unimedia en Televisa, Eh, a las 8 de la noche eh, en, por Speed, hora del centro de México y también pues pueden ver live timing en la página de México.com eh, para ver los tiempos en vivo durante, durante la carrera y por favor no se olviden de ver www.14carreras.com mi Juanito algo más que quieras agregar pues solamente agradecerte miolis es un honor compartir contigo este tercer programa y pues felicitarte por, por todo lo que ha logrado en tan poco tiempo y seguramente el próximo programa va a estar mejor todavía Y pues si ¿sí puedo poner una rolita más. Adelante mi Juan. Ok, pues esto es One Headlight de the, the Wildflowers. Pues muy bien, esto fue la biela de Loli, hoy 14 de mayo. Nos vemos el próximo jueves. Sigan escuchando radiovip.com. VIP Radio, la experiencia en radio virtual.